El tema de la mandanga, sí, el tema de la mandanga nació con mucha gracia, además en un momento de arte, de, de gracia, porque estábamos echando la partida. Esos amigos que habitualmente nos juntábamos todas las tardes para contarnos nuestras cosas, tomar nuestra copita... Y en ese momento que estábamos jugando la partida, pues entraron dos chavalotes y empezaron a, a liar un porro. Ya que te cameo, te aprecio, pero... Venga, chavales, a la calle, de mandanga nada, ¿eh? No me perjudiquéis. A la calle, por favor, que no me interesa a mí esto. Déjalo, chavalotes, Pablo, déjalos que caminen como ellos camelen. Si los chavales camelan pegarle un poquito a la lejía o camelan pegarle un poquito a la mandanga, pues déjalo. Entonces cogí, dejé la partida y le dije a un amiguete, aplástate aquí y juega tú la partida por mí que estoy ahora mismo a justicia. Total que eh, cogí la nave, cogí el coche, me fui a una esquina, paré allí el auto y empecé a escribir el tema, y fíjate cómo sería que a la media hora pues lo tenía escrito, total que volví a los chavalotes y le digo mira, mira lo que he hecho, lo que... a ver qué os parece, y cuando vieron el lío, dicen no, esto es un melocotonazo de mierda, no ves la que vas a armar con esto, oh, esto tiene un tirón enorme, total que ya empecé a marcarles, la, a hacerles un poquito la cosa, porque yo lo tengo muy difícil, tengo que escribir, hacer la melodía, escribir... Y hacer el ritmo al mismo tiempo y empecé entonces a decirle Entré en una discoteca, soy tímido y me asusté vivita que con 15 años, y los chavales también hablaban de cosas raras, de los Diré lo que decía por si saben lo que entrado en la Casa de la Bomba todos los jueves de 7 a 8 en radioela.org Pues efectivamente te has aplastado en la Casa de la Bomba Eh, aquí estaba el amigo Fari, que abre cada semana el programa de Punk y otros ruidos, Hortaleza Caos. Que nada, eso nada al Fari, porque se han aplastado aquí en la mesa de Radio ELA los chavales del programa Hortaleza Caos, que se han prestado para hacer un compartido hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos. Pues muy bien. Gracias por invitarnos, María. Claro que sí. Pues claro, gracias. Muy guay. Gracias a vosotros por, por haberos pasado por aquí. Estáis en los estudios de Radio ELA. Espero que estéis cómodos y nada eh, voy a poner ahí la música de fondo que va a sonar durante este programa que se llama es un grupo que se llama The Devil Makes Free así que lo voy a poner y nada empezamos ya con el programa de hoy que me habéis traído pues bueno pues traído ahí buena musiquita ¿no? un poco sí. un variado como solemos hacer nosotros sí un poquito de todo vale guay pues Bueno, aparte del catarrazo que te hemos traído aquí <risa> Eso tú, eso tú sí. <risa> Lo estoy dejando por aquí, pero bueno Bueno, bueno, pues con la poca ventilación que hay en este sótano, la semana que viene todos a A tope <risa> Pues nada, Javi, Jaime, bienvenidos Y bueno, pues vamos a empezar, vamos a seguir la dinámica que seguís vosotros en vuestro programa Y vamos a hacer una ruedecita Muy Así bien. que quien quiera que empiece, venga, quien rompe el hielo eh, Venga, empiezo yo Dale, Venga, hobby. sí Venga Pues voy a empezar ahí con un regalazo que, que me hicieron hace muy muy poquito, que me lo hizo Juan, un besote enorme desde aquí, que me regaló ahí el EP de los Stoikov, que es un grupo un grupo de Barcelona, que, que bueno, son Peña de Arres, Total Iker, Crimen de Estado vale. y demás grupos de allí de... De Barna, y pues nada, el, el Juan y yo, que somos muy frikis del Barça Pues sí, tú también, sí, ¿eh? sí, sí, somos los dos ahí muy a tope La plaga <risa> <risa> Hortaleza Y pues nada, vamos ahí a poner un temita Lo sacaron en 2011 este P Y uh -huh. vamos a poner eh, la cara B, creo que es Que es Barcelona Supporters, se llama el tema Muy bien, venga, pues vamos con ellos Con Stoikov y su EP Muy bien Ahí estaban estoicos, muy jefes, ¿eh? Sí, ah, está ahí. muy guay. Son la, de hecho, son la misma peña de Arres tocando. Así ah, eh? Sí, que pues yo creo que solo tienen estos dos temas. No sé si tienen alguno más por ahí, pero que en un momento del concierto, ¿no? Pues que deben hacerse estos dos, dos temillas ahí que tienen. Ah, Como Stoikov y luego siguen con su concierto de Arres. Claro, es que lo que estaba pensando, no, no me suena verles en carteles ni nada, ¿no? A como mí como claro. grupo como tal, ¿no? Claro, es que solo tienen estos dos temas, o no sé si tocarán alguno más en directo, pero grabado solo tienen esto ahí. Toma ya, sí, toma sí, ya. Pero no hay que killers, claro que sí. No, Vaya friquez. Pero jefes, jefes, muy bien. Oye, musicalmente está, está chulo. Sí. sí, sí, la verdad La, que la sí, letra ¿no? y los fanatismos, pues bueno. <risa> Para cada uno, ¿no? Pero musi musicalmente <risa> se deja escuchar. Sí, está muy bien. Ya. Oye, quería comentar que, bueno, Hortaleza Caos es un programa que, como su propio nombre indica, se hace en el barrio de Hortaleza, de Madrid, es. muy al norte de Madrid, sí, ¿no? Sí. Y que... que a ver, empezasteis hace un par de añitos, ¿no? ¿Empezasteis en noviembre de 2011? Pues sí, sí, justo. Joder, pues de verdad, sí. No, no. O sea, que sí, cumplisteis, hace año, cumplisteis hace poquito dos años, ¿no? Verdad, pues ni nos felicitamos ni nada, macho. No. <risa> Vaya, hombre. No hicisteis ni un programilla especial ni nada, o, ¿no? la, la vuelta, que hemos estado ahí claro. todo el verano casi sin grabar y este de hace dos semanillas que hicimos fue la vuelta. Bueno. Y, y como que, hemos estado bueno. tiempo ahí sin grabar, como... Como que perdimos un poco la continuidad, entonces ya el aniversario y todo eso como sí. que ya ni caímos. Sí, sí, ya. Sí. Lo que teníamos en meter era volver de una puta vez. <risa> se me estaba pasando la roya. Sí. Bueno, pues que así iba como celebración sí. el hecho de que hayáis vuelto. Claro. Y que os iba a preguntar que cómo os dio por hacer un programa de radio, ¿ya escuchabais vosotros algún programa así que os gustase mucho o qué es lo que os hizo empezar? Pues eh, sí, vamos, eh, empezamos, nosotros siempre lo decimos, empezamos escuchando ahí el, el programa de radio de Catado Pain, que, bueno, pues no sé si fue. fuiste tú o tal quien, quien nos lo recomendó ahí un poco... Y pues eso, empezamos ahí dándole caña con ese programa, nos aficionamos un montón Y dijimos, joder, si estos tíos están ahí súper guay haciendo un programa, ¿por qué no? Un chaval de torta cabeza. cabeza Claro que sí suyo, ¿no? Yo siempre confiaba en Javi, porque como tiene ahí <risa> sus historias de sonido y tal, dije, esto tiene que ser una tontería Que grabar <risa> un programa Sí Empezamos en casa y eso Ah, increíble. empezaste en vuestra ca casa, En es casa verdad, de Javi es y Luego ya os pasasteis a una radio de vuestro barrio ¿no? Eso es, eh... en, estuvimos unos meses En Radio Enlace, que es la Eso. radio de allí De, de Hortaleza Eso, radio una, una radio comunitaria Y bueno, pues luego Hace un año por ahí Nos hemos trasladado al, al aula de sonido Del, del Ateneo Libertario Hortaleza ¿no? Que aunque no estamos emitiendo allí Pues estamos, lo grabamos allí Como siempre lo subimos ahí a, a internet Y estamos ahí pues. Hay que decir que ha bajado bastante la frecuencia de programas Desde ¿Ah, sí? que nos hemos trasladado dado al aula de sonido, sí. pero, pero bueno, ahí estamos, estamos súper a gusto. Claro, estamos también hemos ganado eso, a lo mejor en que los hacemos ahí más, más relajadillos, más... nos notamos cuando estábamos en, en la radio, verdad, que nuestro rollo tampoco era el este de a súper profesionalismo, sino más el sentarnos a charlar ahí un poco, uh -huh de música y eso, eso es lo que hacemos y ahora estamos ahí mal guay aunque sea el sitio un ¿verdad? Absurdo. claro es lo que estaba pensando que ahí hemos tenido algún problema no sé si cuando estuvo Juan y y tal que era y Tere también estuvimos uh -huh. ahí cinco y era ya infernal eso claro se te pone sí, ahí no. un poco... porque claro lo hacéis dentro del aula del sonido eso es. Claro. que es súper pequeñita claro. está muy apañada y muy bien sonorizada sí. pero, es muy, pero es muy pequeñito y estamos ahí pues con pierde micro así como pértigas claro, sí. y <ríe> lo que se puede Pero bueno muy a gusto la verdad bueno guay sí. pues nada vamos a seguir con el siguiente temita y yo muy os voy bien. preguntando mientras tanto vale muy bien. venga pues te toca no pues le doy eh, he traído ahí un tema y súper clásico de madrid que me, me apetecía traer de un grupo que se llama la broma de satán eh, ahí estás fichando no Sí. <risa> Pues nada, es que este grupo me mola, me mola un montón, siempre lo había escuchado mucho uh -huh. y, y no sé, por casualidad de la vida, pues hace como el año pasado con Tere, por motivos de curro eh, Tuvimos la suerte de conocer al guitarra de, del grupo este, que ya estaba mayorcito el tío uh -huh. Y nada, pues desde que conocimos a este tío, pues le he pegado más duro todavía Aunque no tiene, tiene nada más que un EP sacado, que lo sacaron en el 82, que sé uh -huh. si sí tiene 7 o 8 canciones nada más Y por lo que está mirando por ahí, como que grabaron en su momento un directo que no, <coughs> que no llegaron a, a sacar nunca. Ah. Así que... Mmm. Luego me parece que los de Bazofia Records hicieron una reedición del sí, EP o algo sí. así. Sí, sí, me suena. Y nada, pues quería poner el tema de conflicto mundial, que además se lo versioné a Neo Chaos, sí. metiéndole ahí chicha techno Tecno y, y no ¿Ah, sé. sí? Sí. <risa> sí, sí, coge el tema este de conflicto mundial y bueno, pues la paña. La paña a su manera. <risa> es un hitazo, ¿eh? Este tema conflicto sí, mundial. Sí. Y la broma de Satan, un grupazo. Sí, Oye, ¿tú bueno. que le conociste? ¿Sabes ahora en qué anda este hombre? ¿Sabes si tiene otro grupo o así? Sí, estaba metido ahí en, en un grupillo así, pero como de, de rock. Ah. Sí que de hecho creo que no tenían ni, ni batería, que metían la, la batería por, por pista y tal, y estaba ahí con un colega bajo y él la guitarra, y se llamaban como un vexo, No un beso, sino un vexo con bexo. X. A lo mejor se puede encontrar y todo. Ah, pues, Creo no, que, no, se que, que, que se habían juntado ahí para grabar alguna historia y habían tocado así alguna vez en, en algún galito, pero <risa> nada, no tiene nada que ver con, nada, ¿no? con el tema este, ya se había, se había hecho mayor. <risa> bueno, vamos con este gitazo conflicto mundial. Venga ahí. sale dai aquí vamos paso huele mal aquí no le tramos el hey, count sube por ti count Los americanos juegan al póker, los rusos hablan de Charla, New York, Moscú, siguen hablando, resolución. No, no lo quieren admitir, jugar contigo es un error. mundial. ahí estaba conflicto mundial gitazo, ¿eh? Sí, temón. Temón. Venga, pues voy a seguir si os parece yo y pongo un temita, ¿vale? vale. Dale, dale caña. <risa> Eh, pues mira, voy a poner un tema de chimpancé. Uh, bueno, qué. Javi la ha ganado ya oh, ahora mismo. ¿eh? ¿Sí sí, sí, sí, <risa> súper <sí>, <risa> sí, sí. sí. Es que es un grupazo, ¿eh? Me encanta. Y encima gente súper maja. A mí mm. me encanta el rollo que llevan, la verdad. Mm. Bueno, pues para que no les conozca, aunque si escuchéis este programa es raro, eh, son unos colegas de Móstoles, buena gente, un power trio que hacen hardcore así old school Y bueno, pues aprovecho para poner un tema nuevo, suyo, que han sacado en exclusiva. Eh, es lo único que han sacado de lo próximo que van a sacar. bueno Es lo único bien. que han publicado porque el resto de temas los van a venir aquí a presentar en exclusiva. Bueno, a la casa bueno, bomba. Bueno, bueno, bueno, bueno, <risa> ¿Para cuando viene? Pues la semana que viene. Qué Vienen bien. el jueves que viene y les estaremos ahí entrevistando y presentando. El, bien. Pues lo escucharemos, sin duda. Vamos. Muy bien, muy bien. Ah. <risa> bueno, pues voy a poneros el temita que han sacado de adelanto en Internet, que se llama Golpe tras Golpe, y como os digo, hará parte de su próxima grabación. Venga, ahí vamos con Chimpanze. pues ahí estaban Chimpancé con un adelanto de lo que será su tercera maqueta, como Qué os buena estaba pinta comentando. Tiene, ¿eh? muy buena pinta tiene, ¿verdad? Mm. Suena sí. a Chimpancé total. Sí. sí. O sea, sí, siguen sí, ahí en su línea y en su estilo. Sí, son la leche. Sí, Mira. sí, son la hostia. Bueno, pues venga, sigamos adelante. Venga, Dale. pues seguimos. Pues vamos a, a poner a un grupo que tocó la semana pasada aquí en el... ¿Cómo lo llamaron? Invasion Manor Fest, ¿no? O algo así sí. <risas> Que vinieron aquí un montonazo de grupos de Zaragoza Y pues nada eh, Justo me perdí a este grupo Que es el que vamos a poner Que son Segurrata No los había escuchado además Y pues repasándomelos ahí en casa estos días Me han flipado Sé que toca gente de venganza mm. Y luego no sé si tocan pues de estos grupos de por ahí de Zaragoza alguno más No sé si... Si toca a alguien más. Y pues nada, esto lo han sacado hace súper poco. Lo que tienen grabado en 2013, en noviembre. Y pues nada, el tema que voy a poner se llama Positiviza la Violencia. Venga, perfecto. Así que ahí vamos. Pues en estos vamos ahí. Baños. Vamos ahí con los Segurata claro. a ver lo que hace el Holly. Venga, vamos. <risa> Ahí estaba en Segurrata. También pone aquí que es un adelanto de su maqueta. No sí. sé si al concierto uh -huh. llegaron a dejar alguna maqueta o ah, si pues las no, tienen no, todavía o no. No sé. En todo caso, en el Bandcamp lo venden por el módico precio sí. de 1.000 euros. Sí, lo 1.000 euretes. Y que no he sido capaz de bajármelo por, <risas> sin pagarle 1.000 euros. Así que bueno, que igual es lo que hemos dicho, es un plan estrategia para futuro, ¿no? Una descarga y... ...y se vuelve loco ya... ...deja el grupo... <risa> ...se va de viaje... ...y todo, vamos... ...es que la cosa está muy mal, chavales... <risa> ...pues suena ahí como... ...no sé, como toda la, no, no todo ...no todos los grupos, ¿no? ...pero como que muchos grupos de Zaragoza... ...tienen un toque macarra a todos, sí. tío... ...como muy, muy crudo y sí. muy, muy sí. macarra... ...este rollo el pum se le da muy, muy bien... ...a sí, gusta está mucho este rollo... No es, que se, ...no es porque sea mi pueblo, pero... Ah. pero hay mucha pero macarra hay por allí, ¿o qué pasa? <risa> <risa> ...hay... ...hay grupazos, dejémoslo ahí... <risa> Hay grupazos, hay grupazos. Claro. Bueno, pues sí, muy buenos estos chavales. Que yo sepa, el que canta aquí es el bajista de Venganza, sí, el, el Holly, el de la voz sí. macarra. Sí. <risa> y eso, bueno, la verdad que sí, que muy guays. Eh, venga, pues seguimos con otra cosita. Muy bien. Venga, pues le doy. Eh, voy a poner un, un grupo de, de Croacia que estuvieron hace pues, unos meses aquí en El Coco, que les montó el concierto Gonzalo. Uh -huh. Eh, venían unos que se llaman bastinados Que van a ser los que voy a poner Y venían con otros también de ahí de Croacia Que es que el nombre es... Mmm indescifrable, se llaman Boso Nogo y luego ya otra palabra más que no, no se puede decir, tú lo tienes es ahí de Le, lo María, imposible, imposible. <risa> imposible. Reto, ¿eh? lo dejamos en Boso Nogo Mejor. pero bueno, el grupo que iba a poner es eh, Bastinados, que hacen uh -huh. así como un rock and roll así un poco cruz, no sé muy muy rockeros y los tíos uno, uno firas, sobre todo el guitarra no paraba ahí de, de moverse por el mástil y estuvo muy bien el concierto Y nada, esta cinta es de, de Tere, que me la ha dejado, que se la pilló el día al concierto. Hasta puntito de venir, al final no, no ha podido. Un, la mandamos pa un besito para Tere. Un besote desde aquí para Tere, joder, yo quería sí, que sí. se viniese. Ya, bueno, pues para la próxima. Para la próxima. próxima. Y nada, pues vamos a poner un tema que se llama Fight Our Style. Venga, pues vamos allá con la casete a ver si me funciona la primera. Y'all are trespassing now, illegally. I can fight my own fights. un temita. Y lo vamos a paliquear y es lo que tiene. Oye, pero muy guapos ¿eh? Los, sí. los bastinados. Mm. Muy, muy rockeros. Sí, muy, sí. muy Y los que me canta mejor. una chica. así ah, mmm, tiene Una mía. voz ahí del de Emmy de Motorhead, sí. de Super Cazalla. Sí, sí, se, se toma un montón de whisky, sí. <ríe> Y no sé, tenía una potencia, estuvo, estuvo muy bien, muy bien el concertillo. Muy guay. Sí, la verdad que yo no me acordaba por los nombres, pero ahora cuando lo he escuchado sí que me acordaba. Tocó ¿sí? 13-12 también, que fue el primer concikidero ahí en el coco. Ah, vale. Se estrenaron ahí en casa. Y... Otro grupo que se sale, ¿eh? Oh, ¿eh? De esta nueva jornada sí que Uf. han salido... Me encantan. La me... leche. Me, me, la me encantan. Se están dando duro ya sí. últimamente. Sí, sí. No sé si van a grabar ahí en un futuro próximo 4 Temillas más. Sí, ¿eh? Así que no sé si querían sacar un EP o... Algo así. Ah, sí, es verdad, algo dijeron que querían sacar un vinilito. Ah, bueno, sí, yo me escuché la entrevista aquí, estuvo sí. muy estuvo <ríe> muy bien, <ríe> sí, sí, son muy, muy divertida, sí. Bueno, chicos, pues esos eran bastinados y sigamos con otra cosita, ¿no? Muy bien. Venga, que pongo yo. Vale, Ay, sí, vale. pongo yo, o sea, sí. Dale. ¿verdad? Vale, pues voy a poner una cosa que me ha hecho mucha ilusión, encontrarme con esta mañana con que los Strikaya ya han publicado lo que es el, el nuevo disco, pues Ajá. ya está en internet, Anda. que mientras consigo el vinilo, pues vale. mira, por lo menos me adelanto. Pero y, bueno. jo, está súper guay, ¿Sí? ¿eh? Me ha me ha encantado. Entonces os voy a poner un tema de este nuevo LP que se llama Triple Asalto Mortal, Os voy a poner un temón que se llama The Real Terrorist and His One Thousand One Weapons of Mass Oppression Donde van va sin título? Sí. No lo sé <risa> <risa> Pero oye, no me atrevo a decirlo Pero creo que hay una super colaboración Lo que pasa es que no me lo creo que se busquen esta colaboración tan increíble Vamos a escucharlo y lo hablamos no, Y me decís a vale. ver vale. Si, si puedo tener razón, ¿vale? vale. Antes de que okay. Venga, pues ahí vamos con Strika ya y va a poner la canción más larga, por eso vamos a tenerla aquí de fondo un ratito <risa> claro. y así podemos, bueno, que a qué parecer, yo lo vi a Fra Parece dices? un montón, es lo que estamos diciendo, que si no es él, intenta hacer, hacer el rollo de, de su voz y el que él... Lo, lo que los dejes de cómo termina las frases sí. y la forma de entonar es suya. Es sí. que... Sí. Lo que pasa es que, claro, como no pone nada por aquí y tampoco, es verdad que tampoco de momento he escuchado ninguna entrevista del disco nuevo mm -hmm. ni nada... Claro. Digo, no sé, qué fuerte, ¿no? Claro, <risa> pero es un pepino el sí, tema, sí, es, es que tiene una variedad de estilos sí, y de sí. lo que le sale la apoya ¿sí? Sí, sí, sí, está sí. muy bien. Es brutal, ¿eh? Sí. Yo me he estado escuchando todas las canciones esta mañana y... Vamos, vuelta y vuelta y es que es brutal el discazo que se han metido ¿Y esta hace peña. cuánto lo han subido? Pues yo me lo he encontrado esta mañana, no sé si lo han subido hoy, pero yo lo he descubierto hoy. Joder. Pues, vamos, estuvieron no como hace poco Bueno, hace un año así en la casica pues eh ¿no? Mm. los estricaya a tocar Sí, hace un poquillo más Hace ¿Sí? un poquillo más, sí mm. Les llevamos a, a la casica Tocaron también mm, eh, Las bequias, no Creo que fueron zinc uh -huh. Y no me acuerdo que más tocó No sé si tocamos para salvajes, creo que sí. ¿Ah, Creo sí? <risa> que sí, no me acuerdo ya. <risa> o sea, yo sé que no estuve, pero sí me suena de, de que tocaba Stricaya así en sí. la casica. Pues estuvieron de la hostia. Es que esta gente tiene, bueno, yo qué sé, es que tiene un directazo, son musicazos, son sí, son, sí. Del sí. esta peña son del rock. Sí. Estas peñas son del rock. Bueno, muy pues nada, voy a parar de flipármela un poco. <risa> <risa> y venga, vamos a seguir poniendo cositas. ¿Qué más? ¿Qué más muy vamos bien. poniendo? Pues sigo yo un poquito, ¿vale? Dale, Javi. Vamos a poner a Arañazo, un grupo de unas mozas de, de Cartagena Este CD ya nos llegó ahí, pues hace un año más o menos, yo creo Aquí a la Peña de Madrid, gente muy, muy, muy, muy maja Y bueno, han estado por aquí este, este finde ¿Sí? para, para el encuentro del libro Y pues nada, dicho, vamos a hacerles un pequeño homenajillo y vamos a ponerle muy un temita de, de su disco Vamos a poner el tema que se llama Gritan y pues nada y las arañazos. ¿tú? Luego dado, hacemos un poco de promo de un programa de radio que han eso. hecho hoy en Cartagena. Eso, eso, me parece fetén. Muy bien. Venga, pues vamos ahí con las arañazos. Muy bien. <risa> Estaba arañazo. Ahí estado este pedazo de grupo. Sí, eh, la verdad es que son un grupazo y, y muy buena gente, muy sí. baja gente. Mm. Tenemos que organizarles un salado por aquí, por pues Madrid, sí. ¿verdad? estaría guay. Además sí. hay... Es que justo coincidí en el, en el B13, mm. eh, creo que fue el sábado o el domingo con una de ellas que sí. estaba por aquí. Y, y nada, y estuvimos hablando y así, y hay, bastante, y hay otro grupete tal. sí. Y bueno, que tienen un programa de radio muy chulo Eso es, queríamos claro. ahí, lo anunciamos ya la semana pasada Ahí en Hortaleza Caos, bueno, el último programa y Sí, nada. yo por eso lo conocí, porque mm. os lo oía a vosotros Se llama Radio Peste Negra Eso no. es Y nada, llevan cinco programas y pues han empezado ahí súper fuerte y está genial, vamos, yo es uno de los fijos ya de esto que te lo pones ahí para escucharlo. Además que lo están haciendo semanalmente sí. y no sé qué, o sea que muy, muy guay. Y por lo que estuvimos hablando con Inma tienen ahí una ilusión de, sí, de la hostia. Sí, sí, están súper ilusionadas ahí. Se lo curran un montonazo hacer hmm. programa, de verdad. Sí, a mí me sorprendió porque, yo que sé, como solo llevan cinco programas, no que parece que, pues yo que sé, que va a salir como este, así de sí. chapucero. Pero pero luego la verdad es que se lo curran un montón las tías. Sí y, sí, sí, sí, y bueno, y de hecho, les vamos a retransmitir su programa en los sábados punks de ELA. Ah, ¡Qué guay! Ya empezamos este sábado que viene poniéndoles el quinto programa. Eh, me parece que, que va a ser los sábados de 7 a ocho. Radio Peste Negra en la ELA también. Muy bien, qué guay. Pues de lujo. Sí, pues sí, nada, sí. Sonará por aquí, por Madrid, estas cartageneras. Eso es, eso es. Bueno, pues seguimos. Seguimos un poquito. Sí, venga, Venga, te venga toca. Pues, mmm, voy a poner un grupo que últimamente le estoy pegando bastante, que lo había escuchado hace eh, hace un par de años. Sacaron, eh, no sé si fue su primer demo. El grupo se llama Piel y Huesos, uh -huh. que son de, de Caracas, de Venezuela. Y pues no sé, lo sacaron en 2010, lo escuché, sonaba bastante así como ruidaco y tal Y ahora han grabado en, en 2012 otro LP que se llama Gusano Con temas de esa demo que sacaron eh, hace 3 años Y algún tema, algún tema nuevo Y este LP nuevo que han sacado, bueno, me lo, lo bajé de, de internet Físicamente no, pues porque la, la proximidad no, no es la suya Conexión no. Venezuela está difícil todavía Claro ¿no? sí. Y... ...y nada, o sea, el LP este me lo estoy trayendo un montón... ...me están cantando... ...y, y no sé, tiene pinta de que, que le dan bastante duro... ...allí se están haciendo bastante famosos por la zona el grupo este... ...los piel y huesos... ...y, y nada, me hizo gracia porque en la demo de 2010... ...que tienes acá tiene una versión de Estigia, de ...del Pungues Contra Cultura la tienen ahí... Así que, pues ese pequeño guiño, ¿no? <risa> pues nada, el tema que quería poner del LP del 2010 se llama Caos Total. Caos Total, muy bien, sí, pues aquí lo tengo. A ver... Venga, ahí vamos, con Caos Total, Piel y Huesos se llamaban. Sí, Piel y Huesos. Venga, pues ahí vamos. Bueno, pues ahí estaban estos venecos. Guapos, ¿eh? Ruidera total. Sí, sí. Bien de, Se podría decir Rever Guerra Fría, ¿no? Sí. <risa> Van a ya la definición. Bien de Rever ahí. Divid con Rever. Muy bien. Claro que sí, sí. Sí, La verdad que sí. La verdad que sí. Bueno, pues muy bien, sí. Estos chavales, muy bien. Muy guay, los piel y huesos. Eh, mmm, ay, pues creo que me toca, ¿no? Sí. Claro que sí. Con la como... rueda infernal. Como si estuvieras en casa. Madre, la <risa> Pues muy bien, pues voy a poner un temita de los alerta oh. Ah, muy bien Yo Guay. creo que a estos les habéis pinchado también en vuestro programa, ¿verdad? Sí, creo que sí, creo que sí, me quiere sonar mm. Pues pues sí, pues sí, pues voy a poner a este grupazo, que es un grupacísimo La última vez que fui a Barna estuve en el programa de mi amiga Silvia Que hace un programa en Radio Contrabanda que se llama Colores de Guerra mm. Y que está muy guapo, sí. súper recomendado, programa hermanado con este programa, <risa> por cierto Y bueno pues estuve, justo coincidió que el día que estuve en su programa iban los alerta que les iba a entrevistar y bueno la verdad es que son peñas super jefa, rollo toca gente de Total Iker, de mordazas, el que canta es el que, el que cantaba en mordazas ah. y bueno son unos jefes, son una gente majísima y el grupo es un grupazo que Sin está duda. muy guapo, que está muy guapo. Así que nada, vamos a poner un temón que se llama Mierdoso. Sí. <risa> Qué bueno. Sí. Si vais al, al banca pues si veis el EP, bueno, si veis el EP, pillaroslo y sí. comprobaréis que es que las letras son casi todas de Resquemor. <risa> <Sí>. <risa> ahí ha haciendo amigos todo sí. el rato. Tengo un odio ahí acumulado, ¿no? Este fe. Pero esta me encanta, ¿eh? Si tenéis momentos... Te en vuestros momentos de odio, os sí. la ponéis. Y te bien, ¿eh? <risa> te deja a gusto. Y os hace... Sí, sí, una catarsis <risa> Venga, vamos con los alerta Muy bien <risa> ahí estaban, alerta Que, que es un claro. pedazo de temón Sí, sí, sí, pues sin duda Desahogo, da, desahogo total, vamos <risa> <risa> que son letras ahí de consentimiento claro sí. te lo crees y dices este está muy enfadado sí, sí, sí. nada de tonterías aquí oh. Cierto, cosas directas claro sí. y claras claro. <risa> bueno pues después de este hit que seguro que va a ser un hit en breves eh, que, que nos espera bueno pues vamos a poner ahora los monjos ahí grupete mexicano que uh -huh. aquí por aquí son muy muy míticos y muy conocidos sí, es verdad algunos los dicen los escorbutos mexicanos a Cierto. mí tampoco me da el rollo De que se parezcan ahí tantísimo Pero bueno, <risa> llevan un poco ese rollo así rock and rollero y tal sí. Voy a poner de, de El EP editado en 2010 Que lo editó solo para Punk, lo, lo trajo por aquí, que se llama Mexicanos al grito de mierda uh -huh. Y pues nada, vamos a, a poner El tema afiliados a otra tierra Que está muy bien Fenomenal, oye que... Afiliados Afiliados afiliados, uh -huh. afiliados a esta tierra ¿Se lo dedicamos al Isra o qué? Que sí, claro que, sí. O, tía, sí, que, que sí. Sí, sí Vamos a dedicarse a la Isra, claro que sí Venga, pues de luxe Pues, sí. pues nada, Isrita, para claro. <risa> ti va Abrazo irra, joder. Claro Isra, sí. joder Venga, ahí vamos Bueno, pues ahí estaban los monjo Estos mexicanos, a grito de mierda. La voz, yo creo que es, la voz se parece mucho a así, temas Corbuto, ¿no? Que sí, ese sí. de rollo. Sí. Luego, ¿tienen algún tema que se parece más a temas mm, de escorbuto. Sí. Mm. Y, hombre, y los guitarreros esos rock and rolleros, pero que también los usa MCD. Claro, un montón ¿no? de grupos los de hippie, sí. Que a mí me molan mucho. Sí. Sí, está muy bien este este grupillo. He escuchado Lo... alguna entrevistilla por ahí de ellos, un bajete. Sí, ellos ¿eh? sí. no, no, creo que no. ¿Bajetes o sí, qué? Sí, sí, sí, muy graciosos. Cuentan ahí anécdotas curiosas. Es del... ¿Cómo se llama este que hace entrevistas así que las la graba? Entrevistas cortas a grupos. Punquique este. ¿Sí? Ah, el Punquique. Sí. Ah, qué sí. guay. Pues sí tiene unas con ellos. Ahí. Vale, vale. Porque vale. estaban en España. ¿no? Sí, en una cuando sí. una baza que vinieron a Barcelona sí. me parece que a un También caos vinieron gracioso. aquí en, en a Madrid? también me tocaron? Ah, sí. ¿No, ¿No los visteis no, cuando no. No. estuvieron toca... como hace tres años o sí. cuatro a lo mejor? No, yo no estuve ¿no? Pues tocaron en una sala por el centro de Madrid, ah, que ahora. Sudor, no me a lo mejor digamos. tocaba. Bueno, si lo sacaba a lo mejor solo para Punk, a lo mejor es probable que tocar. Sudor. Sí, sí sudor, nada, O algo así claro. Lo sacaba el Georgie pues, pues sí El directo también muy guapo mm. eh? Aparte que la gente Como que se ponía Toda loca con ellos Claro Pero directazo Que hay sí. mucho fan Aquí de los mocos sí. eh? Mucho fan encubierto Es verdad <risa> <risa> Sí, sí <risa> Es verdad, es cierto Bueno, vamos con otro tema Muy bien Venga, ¿Qué más? ¿Qué más? Pues pa'lante eh, Quería poner un tema De un grupo galego Que ya no tocan Que mm -hmm. se llama Cop on Fire Ah, y... qué buenos Bueno Y nada, pues también que me encanta Me encanta el grupo, no tengo nada físico suyo, ningún material Hace algún año me bajé pues, una descarga directa que era su discografía entera uh -huh. y, y no sé es que me flipan Me compré también una camiseta hace tiempo y sí. es de mis camisetas favoritas Así que estoy encantadísimo con los Copon Five Sí, no un grupazo Así que nada quería poner un tema que se llama Bar de carretera Vale, venga, pues vamos con bar de carretera, a ver si lo encuentro. Ah, sí, sí, sí. <ríe> Aquí están. Muy venga. Bien. Coponfire. ¡Qué grupazo! ¡Vaya energía! Sí, sí. Grupal. La caña, sin duda. Sí, la verdad que es muy guay. Oye, que sabéis que hay un grupo de París o de Lyon o de Dijon o algo así que se llamaban igual, ¿no? Así ¿Ah, sí? Sí, sí, ah, sí. No. Pues hay Peña de París y creo que Peña de Dijon o así, que se hicieron un grupo que se llamaba igual, Coponfire. Fire. ¿Y el rollo también es así de...? ¿cómo es pues que? sí, la verdad que también es sí. bastante así, ruido ruidosete ah, sí, ¿Y sí, compartieron sí, sí. un espacio temporal ahí? Pues yo creo que sí ¿Puedo tocar sí, sí, sí, sí a haber tocado los dos juntos ahí alguna vez Ya, la verdad que sí, hubiera sido muy, muy <risa> una fechada oh, Yo me acuerdo de una de los Cato de Pain que se hicieron un programa de no sé si de comparaciones odiosas ah, Algo así, que era pues no sé Con venganza, era Venganza, venganza, era un venganza había un porrón verdad, de, de venganza yo. Hay un montón de Ay, venganza, sí, verdad. sí es verdad Es verdad Ya es que lleva el momento, que joder. Que ya no puedes inventar más. más <ríe> o pones nombres. pones nombres tan largos como los nombres de las canciones de Stricaya. Sí, o, claro, así o, o tienes que repetir. Sí. Sí, sí. <ríe> Está ya todo pensado. Está todo pensadísimo. Sí. Vale, pues siguiente tema. Que me toca a moi. Sí. Vale, pues voy a poner, voy a, poner a Sucio 13, eh, porque han grabado disco nuevo y en cuanto tengan el máster ya me han dicho que van a venir. Así que bueno Pues para hacer un recuerdo Como todavía no tengo el material nuevo Voy a poner una canción de su CD Más motivos que en el 77 Voy a poner una que se llama eh, Noches de Madrid sí. Porque me mola el mogollón No sé por qué Pero me gustan ahí las canciones Que hablan de ciudades sí, <risa> Como esa que habla de vuestro pueblo <risa> Por ejemplo <Sí. risa> Venga, vamos con Sucio 13 a ver. Vamos en sucio 13 que os han gustado mm. sí, sí, la, sí, sí la verdad es que sí además este es un buen tema sí, sí verdad a mí me, me moran ahí no sé me tienen me mola este grupo sí. y me tienen un rollito un poquito clash mm. ¿no? Mm -hmm. que como que hacía tiempo que no sí, ¿verdad? me verdad y encima sí. que al ser de madrid nos ha ganado sí. estamos leyendo la letra y nos hemos sentido completamente identificados sí. las noches de borrachera en madrid sí, están dominadas ya <ríe> Bueno chicos, vamos a seguir adelante ¿Qué más queréis poner? Pues me pongo yo así rápidamente sí. Voy a poner a un grupo de, de móstoles Que son los muchachos, hay gente también de chimpancés qué uh -huh. Que tal Y pues nada, lo voy a poner porque estuve también el otro día En un concierto suyo, tocaron a Front Aquí en, en Madrid Y fue a verles y los tenonearon estos estos jefes del hardcore en Macarra. Ah, qué guay. Oye, ¿y los Agnostic Front, ¿qué tal estuvieron? Muy bien. ¿Sí? Muy divertido, sí, sí, sí. sí. Ah, muy bien. divertido, muy divertido. Además okay. tampoco estaba muy petada la sala, entonces se podía estar a gusto. Y público divertido también. El público muy, muy grande, muy mazado, muy macarras y tal, pero oye, estuvo muy divertido el concierto. Te ves allí cantando cosas de Nueva York y luego lo piensas y dices, porque estoy cantando yo de Nueva York, pero bueno, <risa> si soy de Hortaleza. <risa> pero oye, está bien, muy divertido vale y... así que nada, vamos a poner el tema que se llama traidor el solo saca... los muchachos lo tienen un disco que lo sacaron en 2010 creo que es <risa> venga, que, pues va. vamos con traidor de los muchachos muy bien <risa> Bueno, pues vamos a bajar un poquito el tema. Ya, sí. ya lo siento, estas cosas no se deben hacer, pero no, el hombre, tiempo es que, obliga. Claro, el tiempo no lo deja largo. <risa> hay, hay que hacer temas más cortos. Claro, claro, efectivo y wander. Somos heavy o que somos. Claro. <risa> Joder. Bueno, pues venga, vamos a seguir poniendo cositas, ¿no? Sí. Que os apetece. Venga, pues mmm, iba a poner un tema de, de un grupo. Uh -huh. eh, no va tiempo a mirarlo, pero creo que son de Irlanda. Uh -huh. eh, se llaman igual. Igual que la mítica banda de Divide de Japón, Disclose, pero es con TH. Es como Disclose. Ah, vale, sí, aquí lo veo. Y, y nada, un poco así, pues así como Divide, con, canta una chica así con un poquito de rever y tal. Y no sé, bastante parecido a Dicharge y están bastante bien. Sí. Y, ¿Cómo los has conocido hasta a este grupo? Pues es que no lo sé. No tengo ni idea, no sé si me lo recomendó alguien o, o a lo mejor en un programa de cato de Pain que los puso alguien. Y ser. luego me metí al backcam y tiene una portada chulísima. Y por lo que está viendo, en 2013 han sacado un nuevo, un nuevo LP que se llama Fear and Terror. Muy que bien. no lo he escuchado nada. Yo lo que he escuchado es lo que sacaban hace un par de años uh -huh. y está súper chulo. Sí, chulo. Así que el tema que voy a poner se llama March or Die. Venga, pues vamos con marcha hora y ahí os dejamos con disclose. Ahí estaban disclosos Oye, me han gustado un montón ¿eh? muy bien este grupo Descubrimiento del día Y además la portada Lo estaba recordando Es chulísima Es chulísima mira, mira, así, la Con la, años, Son las ahí. de las calaveras De los cervatillos Eso Eso es. vale. No sé si son corzos es, o ciervos Eso es. Ni idea, yo tampoco no Pero así. sí, super crusty Ahí está está de puta madre ya, eso, En 2013 han sacado este el Fear and Terror uh -huh. Que es otro porrón de canciones Que va a haber que echarlas un ojo sí. Porque esto es lo antiguo que tienen Si siguen en la línea tiene pinta de que va a estar de puta madre también Está súper bien. Oye, ¿qué, ¿queréis poner algún temita más o qué? Ya hemos ah. terminado, ya, no, lo, ya lo hemos podido Ya hemos terminado. Para, para, Podemos cantar algo si quieres. <risa> Venga, sí, cantarme una cancioncita. Sí, <risa> con, con, con esta voz que tenemos de cazallera. ¿eh? <risa> Venga, pues oye, que muchísimas gracias por haber venido, oh. eh, chavales de Hortaleza Caos, Programón, que próximamente, uh -huh. bueno, puedo decir ya eh, sí. en exclusiva que os vamos a retransmitir desde la ELA en los sábados punks. Qué bien, Puta, que qué estamos muy contentos de contar con otro programa de punk más. Qué bien, qué bien, qué <risa> así los hace. que se lo digo. Así que nada, que eso, que muchísimas gracias por haber estado aquí y bueno, pues... Que muchas gracias también a ti por invitarnos, María, nos claro, ha hecho sí. un montón de ilusión cuando lo dijiste, ¿verdad? Estamos ahí eh, Sí, <risa> Oye, que se os puede escuchar Si visitas Hortaleza el HortalezaCaos.blogspot.com Ahí con K con X Caos y pues ahí están Todos nuestros programas históricos subidos Perfecto Así que nada. Bueno, pues nada, muchas gracias a vosotros Y a la gente que nos ha escuchado una semana más Quería mandar un saludete bueno, ahí pues A claro, claro, a la que nos peña de Hortaleza Le quería mandar ahí Hortaleza un sí, La Hortaleza Crew, especial a los No Beach Que yo creo que desde aquí se mandan besitos A los No Beach programa de radio así <risas> 20 ¿eh? fenomenal así que eso un abrazo para todo el mundo venga pues abrazos para Peñi de por ahí arriba y bueno pues eso que nos escuchamos otro día yo os dejo con un temazo eh, temón y Bien. bueno pues hasta la próxima chao muchas gracias un besito. adiós chao. To the end. What do I get? What do I get? Oh, what do I get? What do I get? Oh, what do I get? I'm in distress under your caress What do I get? I'm on the bank, just need a break What do I get? What do I get? Oh, what do I get?